Buenas tardes, 88.9. Este viernes,、eh, Noche con Ser en Vecinal el Capitán Bermúdez. ¿Qué tal, Javier Cantero? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Américo. ¿Qué、bueno, te va? Bueno, prepara han preparado para este viernes? Contar un poquito, Es una noche muy bueno, especial, ¿no? Este, este viernes,、eh, a la previa del Día del Amigo, hacemos la segunda gran Noche con Ser,、eh, después de una primera que hicimos el mes pasado, muy exitosa. Eh, bueno, en, este, en esta coordenada, obviamente, con artistas distintos. Tenemos un cantante que viene de la ciudad de Necochea, Juan Echegoyen, que es muy conocido por la, la gente. Hay muchos fans que lo conocen por las redes sociales.、Eh, después tenemos un stand-up, un chico, un comediante de Rosario, que va a ser en este caso un stand-up. Y después una bailarina. Contalo, eh, contalo eh, para que lo sabemos qué es un stand-up. Contalo un poquito. un Stand-up,、eh, bueno, es...、Eh, En realidad es como un monólogo que hace la persona, el comediante,、sí. hablando sobre situaciones diversas de la vida, cotidiana, una forma de reírse de sí mismo, de, la, de lo que hacemos habitualmente en nuestra vida.、Claro. Es eso, el stand-up.、Eh, él es actor y comediante, obviamente, bueno, en este caso viene a ser stand-up. En、eh, Rosario está haciendo una obra de teatro, también dirige, escribe obras de teatro. Y tenemos también, vamos a disfrutar de una bailarina que es explosiva, es divina ella en todo sentido. Que es b e l u Di Martino, que viene de la ciudad de Rosario también. Muy bien. Esto tiene un sentido muy claro, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la situación que está viviendo concretamente el hospital local. Un poco la recaudación, ¿te voy a contar un poquito?、Eh, claro, de... s i lo hacemos a beneficio en esta oportunidad, lo hacemos a beneficio del Sanco Galvez,、eh, sí, porque, bueno, está obviamente atravesando momentos difíciles. Bueno, a h、eh, todo ayuda, quizás no, no es buena recaudación, quizás no es lo, lo que va, va a solucionar el problema, pero bueno, siempre es un granito más. Este, que estamos aportando, y bueno, yo como trabajador del hospital que he sido durante más de 30 años, este, en esta segunda oportunidad quise colaborar de esa manera.、Wow. Y, y to todos los eventos que voy a tratar de hacer, porque me dedico a esto, te、si、digo a m é r i c o es porque me gusta, sí, sí, no, sí, es sí, algo sí. que me gusta hacer. Sabemos perfectamente y, que lo lleva la sangre, eso. Claro, y no, y no tiene ningún interés político, cero interés político ni lucrativo, porque justamente lo quiero hacer, solo, lo voy a hacer siempre a beneficio de alguna. Institución, el mes pasado lo hice a beneficio de la Biblioteca Popular. En esta oportunidad lo hago a beneficio del Tanco y, bueno, y así, así, si la, la sociedad acá en g a l v i a responde, q u e se lo seguiré haciendo siempre a, a beneficio de, de alguna institución o entidad.、Eh, Javier, eh, con la entrada, ¿qué es lo que viene?、Eh, bueno, la entrada es de、eh, 5.000 pesos, eso involucra, obviamente, el, el, el espectáculo, que es muy bueno, y una copa de bienvenida.、Eh, Eh, un pequeño lunch, pero después va a haber buffet. El buffet va a estar a cargo del hospital justamente para, para recabar, no es cierto,、sí, la venta、sí. de b e b i d a de tragos,、eh, también más comida,、eh, porque justamente la gente lo que quiere es eso, justamente comer y tomar mientras se está disfrutando del espectáculo.、Eh, empieza a las 21, 21 a 30 horas、eh, en la empecinal Capitán Bermúdez.、Perfecto. El viernes 19, viernes 19. O sea que la previa del Día del Amigo la podemos festejar al í en me s i r v a Capitán m e r m ú d e z Claro, así te invito a todos para que empiecen festejando el Día del Amigo, viendo un gran espectáculo con artistas muy buenos. u bueno, En o en particular, yo destaco la, la presencia de Juan e c h e g o y c h e n porque yo soy fan de él a través de las redes y, sí, sí. y es excelente, la verdad. y que un, Ojalá que todos lo, lo puedan disfrutar mucho, muchas personas. Bueno, Javier, agradecido por el momento. Cualquier información que tenga, estamos d i s p u e s t o s a difundirla. Bueno, Américo, muchísimas gracias a vos、eh, y a toda la audiencia. Muy bien,、Saludos. gracias. Ahí estuvo Javier Cantero,、eh, organizador de lo que significa Día del Amigo, la previa, este día, mes 19,、eh, en vecinal、sí. tropezón, ¿no?、Eh, en vecinal tropezón, vecinal capitán Bermúdez. Estuve hablando con el Poche y me confundí. Noche、eh, con ser, t un espectáculo que no lo vemos en Galve, es、sí, importante participación plena para ayudar al s a n c o y fundamentalmente para apreciar de buen arte.